Buen día. Eh, exactamente. Eh, ayer eh, yo llegué, me encuentro con que la vecina tenía inundado el departamento. La abuela es una persona de más de 90 años y está sola. Tenía literalmente inundado el departamento en p i s y caca. Estaba rebalsando la cloaca y no había forma de, de bajar. Así que, ¿qué hicimos? Entré con otra vecina más、eh, y un vecino que nos vino a ayudar. A meter la mano nosotros, a levantar la cámara, la tapa ahí y p o d e r e s tapar de forma manual para que baje y poder ir limpiando el departamento de la abuela.、Eh, la abuelita vive sola, entonces, a ver,、eh, habíamos llamado a Arsa, Arsa se llamó ayer el, durante el día, en el transcurso del día, tres veces y estaban con una urgencia, o sea, no vinieron. Y, y nosotros, como pudimos, hicimos lo que pudimos, o sea, no, no, esto es una cuestión de que ya. Eh, viene muy trillado desde hace mucho tiempo y siempre en esta época tenemos el mismo problema porque, bueno,、eh, las cámaras colapsan. Yo los voy a invitar a ustedes a que vayan a una cámara que hay atrás del comedor de la escuela del barrio y eso está desbordando de agua. Es antihigiénico anti totalmente. Y así a era todo el barrio inundado、eh, p o r que las cámaras centrales estaban colapsadas y Arza no apareció. Entonces. A mí me parece que ya esto es como que, no sé, nos están tomando el pelo demasiado porque no, todos los años tenemos el mismo problema. Y ellos、eh, siempre se pasan la pelota: que de la cámara para acá, que del departamento para allá, y así estamos y nadie resuelve nada, ¿me entiendes?、Y、estamos hablando de una persona mayor, esto es literalmente abandono de persona. s Totalmente inundado y l a falta de respuesta de a r s a n o Son dos cuestiones importantes a tener en cuenta y no una problemática que viene del área de d a t a como bien decía. Sí, sí, acá o, o te colapsan las cámaras o no tienes agua, no sube el agua arriba a los departamentos y así estamos v n o Acá todo el mundo、eh, hemos hecho nota. Bueno, ustedes nos han acompañado en el debate de esta y las respuestas hasta el día de hoy son、eh, sí, sí y no, no. O sea, nadie resuelve a b s o l u t a m es todo paliativo. Bueno, podés venir al barrio a querer arreglar、eh, con, una, con un alambre y cámara de, de cubierta, o sea, de, de las bicicletas. O sea, no, Me parece que no es un arreglo. O hacemos las cosas bien o no hagamos nada, ¿me e n t e、eh, n d é s En la escalera 1 tenés una, una fuente d a n z a n t e Hace exactamente más de un año que está roto un caño. Vayan a mirarlo y después me dicen si yo estoy exagerando la situación. Los vecinos arriba no tienen agua y abajo se derrocha el agua. Entonces me parece que no, ya. Pero la situación realmente acá en el barrio es tremenda desde hace mucho tiempo y no hemos cansado de hacer notas, de ir y venir. Hace un rato vinieron a hacer otra nota y el periodista en cuestión me dice de que habían planteado que había venido una cuadrilla. La cual fue apedreada por los vecinos. O sea, yo creo que la actitud de uno o dos no puede decir que los vecinos del barrio Guido apedrearon a una cuadrilla que vino a trabajar. Lo que más queremos es que nos arreglen la situación. Y hay un convenio vigente también que tiene que ver con、eh, mejoras estructurales tanto para el agua y para el sistema de cloacas. Eso se está llevando adelante, por lo menos es lo que nos cuentan desde, desde la provincia. Eh, y me imagino que traerá soluciones, pero la situación sigue siendo la misma que hace un tiempo atrás, o sea, no hay mejoras. No, no hay mejoras. Mirá, ayer a la tarde, sin ir más lejos, ayer a la tarde vinieron a arreglar la pérdida de un caño que estaba roto acá atrás de mi departamento, sobre el playón. Hacía dos meses, mirá lo que te dio, dos meses que yo pasé una nota para el arreglo de ese, de ese caño. Y ayer a la tarde, dos meses tuve que esperar. Por el mientras tanto, se me inundó todo el, el, el patio y, y empezó a romperme por el departamento por dentro, porque la humedad te termina rompiendo. O sea. Pero tuve que esperar dos meses. Entonces, que no me digan、eh, qué están haciendo. No Están o sea, están haciendo ¿por porque vos estás todo el día con el teléfono, llama, n que te llama, n a algo que se tiene que hacer. O sea, hay que tener voluntad de trabajar, nada más. Es, Es así, o sea, acá hay que trabajar. Nosotros hemos presentado nota, hemos hecho cosas y, y no vemos una respuesta, ¿me entendés? Ahora, bueno,、eh, la cuadrilla que estaba trabajando en el barrio,、eh, yo estuve hablando con el presidente de la Junta, c o n t e s t o r e s dice que le habían dicho de que ellos no habían cobrado el trabajo que habían realizado y por eso se paró la obra. Entonces, viste, eh. Si vos mandás a la gente a trabajar, pagale s mínimamente. Yo no sé de quién depende. Pero bueno, si vos tenés gente trabajando, la gente trabaja. ¿Por qué? Porque necesita. Acá nadie trabaja gratis. O sea, si, si de repente, bueno, no sé, nos dicen, bueno, los vecinos del barrio vivo tienen que pagar a la cuadrilla, bueno, sentaremos a charlar y ver cómo se hace. Pero acá hay que. Vos viste cómo está el barrio, vos lo ves, ves que está todo mojado. ¿Por q u e Porque hay pérdida de agua por todos lados. Acá、eh, salís y hay un río, tenemos un río. Es, es un desastre esto. Entonces ya no sabemos más qué hacer. Realmente a mí ayer me indignó mucho ver a, a la abuela caminando entre aguas perdidas. Sería com complicada la situación、bueno, y esperamos que se, que se mejore lo antes posible. Ya sabemos、eh, las respuestas de ARSA, del DPA, son siempre las mismas hace un tiempo atrás y vamos a. A esperar y confiar que cambien, ¿no? Y, mira, eh, eh, eh, es, es, Lo que pasa es que、eh, o n e g o c i a s o te e n o j a s y, y, y obras de, de mala manera, o tenés que seguir invitando al diálogo. ¿Y el diálogo cuál es? Poder sentarte y hablar bien, porque si hablas mal, después v i somos t e s los maleducados, los que, si ya salieron a decir de que habían apedreado la cuadrilla, yo. Uno no puede responder por uno o por dos. Y alá saber qué fue lo que pasó yo. De eso no me enteré. Pero que no digan que los vecinos del barrio Guido a p e d r e a m o s las cuadrillas que vienen a, a trabajar en el barrio. Porque tampoco. es así. <risa> Muchas gracias a ustedes. Y bueno,、eh, gracias nuevamente por, por estar p r e s e n t e con nosotros en el reclamo. Muy bien, la palabra entonces es de Cecilia García. Es una vecina de aquí del barrio Guido.